bueno ya hablaremos food ah ¿eh? ah uh, vendingú y perdón tan má ah vendingú de y res. Estem, tenim el plaer de comptar amb la presència d'en Glòria Olmosenyen i en Jaime Bueno, dos advocats que ens parlaran sobre la, la llei Morgasa i les conseqüències que té sobre la nostra integritat. La Glòria Olmosenyen és advocada penalista, eh, col·labora amb la PAN, amb la plataforma de sectes eh, de Gelsi, eh, fa formacions de diferents tipus dintre de col·legis d'advocats, i pertany a la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats. En uh, Jaime Bueno és advocat laboralista, aviat, uh, molt compromès amb els drets humans i amb les lluites socials, especialment amb tot el referent a memòria històrica i en l'exhumació de les coses de la Guerra Civil. I tot allò és referent a la dictadura i un tema que li agrada especialment és la feixina, la feixina tomba, tomba d'aigua. Eh? i ho celebrem quan tombi. Um, això ara us centrarem per una xerrada d'uns 25 minuts cada un, perquè me n'ho manco, però després tenir temps... Ai, perdó. per després tenim temps uh, a que, a que hi pugui haver un debat i que pugueu fer preguntes sobre el tema. I finalment donarem quatre pautes o, o la mateixa xerrada ja sortiran sobre consells de com hem de comenctuada amb la, és si veigem afectats fantàstics temes de de que Tens ja tallat ja tant els, els nostres greus d'un sofre que he trobat com s'ha la glòria. Hola, bona tarda a tots, moltes gràcies per la conferència. Eh, bueno, comienzo yo básicamente porque creo que la intervención de Jaime será un poco más práctica que, que la mía, porque voy a intentar de hacer un poco de historia respecto al nacimiento de, de esta ley, para entender la filosofía que la inspira y para entender lo que se pone en cuanto a recorte de derechos y libertades, y especialmente con lo que se refiere a este acto de lo que es el artículo 17 de la Constitución, la libertad, de an violaación de las personas del artículo 18 ycho la libertad de expresión sí. vale. vale. que considero excesivamente los vencidos incluso Eh, no, no porque sea una opinión mía, sino porque incluso el Consejo General del Poder Judicial en un informe que emite respecto del proyecto de esta ley orgánica el 27 de marzo del 2014 ya denuncia que, este, que estas restricciones van más allá de incluso lo previsto en la ley eh, de enjuiciamiento criminal en cuanto a las detenciones o privación de libertad temporal de, de las personas, incluso a las manifestaciones de respecto de la libertad de expresión. Esta ley se enmarca dentro de la política criminal que vienen observando no solo desde el Estado español, sino desde otros uh, estados de la Comunidad Europea, eh, en relación, una vez que se producen los atentados del OMSS y posteriores atentados, en torno a la necesidad de hacer primar la seguridad sobre los derechos fundamentales de las personas. Esto se evidencia en las sucesivas modificaciones del Código Penal, eh, en, las, en los incrementos de poder o de potestad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto de los derechos fundamentales de las personas, como son de, el derecho a la deambulación, los, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el, la libertad de expresión, eh, la intimidad, sobre todo para intentar controlarnos, según ellos, bajo siempre el paraguas de la seguridad. Es necesario preservar la seguridad de los ciudadanos y entonces todo esto vale. El Consejo General del, del Poder Judicial habla del concepto de peligrosidad, ¿no? Se lleva a su, a su máxima a extensión y en este marco se, eh, se inicia lo que es el proyecto de esta ley y la tramitación de esta ley y si, si, si os apetece o tenéis interés, la organización parlamentaria pues realmente evidencia que, por ejemplo, uno también de los hechos detonantes de la modificación de la Ley de Protección Ciudadana es las manifestaciones pacíficas de la población, es decir, eh, desde el poder, desde el poder político se dan cuenta que la gente se agrupa, se manifiesta y no realiza actos violentos. Y los ejemplos son el 15M, ¿no? Entonces a partir de aquí, por ejemplo, las manifestaciones de las plataformas de afectados eh, de las hipotecas cuando hacen un, una obstaculizan lo que es un desahucio o cuando realizan un scratch, pues todo esto la que pensar, ¿no? Debe que es lo mejor hay que de cualquier forma reprimir a, a la población para que realice cualquier acto en contra de lo que es la pretensión del, de política la pretensión del estado en un momento determinado que claro, si no hay violencia no existe justificación para una carga policial porque esto sería totalmente negativo y contraproducente para sus intereses entonces esto también inspira no solo la seguridad la protección de la de la subidas también inspira bajo ese parado aguas la, la, la generación de esta ley. La exposición de motivos es súper amable, habla de la seguridad ciudadana como una actividad dirigida a la, pre, a la protección de las personas y los bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos que engloba un conjunto plural y diversificado de, de actuaciones distintas por su naturaleza y contenido orientadas a esta finalidad del bien jurídico así definido es muy bonito, habla del de principio de legalidad, del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que siempre la actuación tiene que ser utilizando el juicio de idoneidad, es decir, la concepción del objetivo final, del juicio de necesidad atendiendo a que no exista otra medida y un juicio de proporcionalidad Entonces, después de esta exposición de motivos lo que te das cuenta es que hay una restricción total y absoluta de los derechos de la personas, sobre todo en relación a lo que es la identificación de las personas, no solo por la identificación en sí y la posibilidad de detención durante seis horas, sino también por el uso que se hace de las videocámaras, de los ficheros a los que entramos una vez que se nos identifican, y aquí tenemos ejemplos que, del que luego os, os hablaré, y también en relación a las sanciones por lo que respecta a la libertad de expresión. Es llamativo que cuando la ley orgánica 1/ barra 1992 la ley de la patada de la puerta ahora comentaba que la nomenclatura popular es muy significativa la ley mordaza la ley de la patada de la puerta las dos evidencian que son los derechos que restringcen pues, de una manera más más importante Entonces, la ley orgánica barra 1/ barra 92 eh, regulaba lo que era la identificación de las personas en un artículo de la artículo 20 Esta ley, en su capítulo segundo, utiliza nada menos que seis artículos para regular lo que es la identificación de las personas. El último habla de las videocámaras, bien es cierto. Eh, en el dictamen del Consejo de Estado que es muy crítico en contra de lo que supone la identificación de las personas. Es decir, la ley establece que la identificación es obligatoria cuando existan indicios de la participación en una infracción, o cuando se considere necesario para evitar un delito. porque es que No se sabe en ese momento si es un delito y una falta, y ni siquiera la detención está prevista en la Ley de Juiciamiento Criminal para las faltas en vía penal. Eh, si se llama a cometer un delito y ya existe una ley de enjuiciamiento criminal que prevé una detención no era necesaria una ley administrativa y además, ¿quién lo dice en este momento? porque habría que tener algún tipo de resolución motivada para llevarse a un señor a la comisaría por un tiempo mínimo que se habla de seis horas pero la, la resolución es simplemente verbal entonces pues aquí existe no solo una generalidad sino una inseguridad jurídica total y absoluta luego en cuanto a las personas participantes no solo el autor, sino todas las personas que están alrededor, es decir, cualquiera de sus de ser considerado autor y cualquiera susceptible de ser detenido si no puede ser identificado y llevarse el tiempo mínimo necesario que son seis horas no desconozco por qué seis horas son porque había que poner un tiempo y doce horas les parecía mucho entonces seis horas les parecía una cantidad, un tiempo relativamente adecuado en, en, en, en, en sí lo que es es privar de libertad a una persona por seis horas en base a muchas veces una decisión en ese momento se realiza sin ningún dato objetivo, simplemente porque así se considera por parte de quien en ese momento las fuerzas o cuerpos de seguridad y el Estado en ese momento actuante. Pero es que lo más grave de todo es que si se levanta un acta o se hace un atestado en relación con esto, la ley provee que ese acta y ese atestado tiene presunción de veracidad. Es decir, todo lo que diga el policía es verdad. Todo lo que digamos nosotros, si no tenemos ninguna prueba, no será verdad. Lo cual eh, yo personalmente considero que es un pisoteo del derecho de defensa del, del ciudadano. porque qué lo que dice el policía? En el proceso penal... ¿sí? se alza con esta presunción de veracidad tan rotunda lo que es un atestado policial, porque se puede discutir, pero en un procedimiento administrativo donde únicamente exista un acta policial donde pongamos se, se eh, denuncie a todas las personas que en este momento están allí, donde estará nuestra prueba? es que será totalmente o bastante inviable, vamos, y esto os explicará más Jaime, pero a mí la verdad es que me, me, me ha impresionado mucho el hecho de que se da la, la rotundidad de, el acta tiene presunción de veracidad, el acta, el simple acta tiene presunción de veracidad, lo que dice el policía en un acta, me estoy acordando, de eso cuando me llamaron por teléfono, del acta levantada de Barista, el cantante de la Polla Record, por decir no sé que contra la policía, de euros de multa pues ya no, no no hay nada más porque con ese acta se tendrá que pagar los 800 euros de multa cuando todos o al menos yo he escuchado las letras del apoya récord luego puedo recordar algunos o sea es que la involución en los de, en la libertad de expresión es significativa no va más allá porque las letras que en aquellos momentos en momentos de duros de, de, de muertes, por, por enfrentamientos, entre tarras, entre policía En determinadas zonas de España las letras eran muy duras. O sea, estamos hablando de letras como que si estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien tiene que tirar del gatillo. Te preguntarás qué coño hago aquí dispuesto a buscar peleas y si hace falta porque es un baile salvaje, combate a mala cara. Esto es borroca si eso caleborroca. Es, si a la vista de esta ley, esto sería una incitación al odio, una incitación a actuar en contra de la policía y una incitación a apretar el gatillo. ¿Esto mm, mm, mm, en, en ningún momento se planteó entonces, en esos momentos duros, como ya os digo, que pudiera ser sancionable o que se debiesen de recitar estas letras? Nah, y más, eh, por ejemplo, no sé, canciones como mata Mater Misericordia, donde se nombra Locus Dei de, de la Polla Record, o como otra que se titula Policía, donde dicen que son traficantes, que se acuestan con mil tías, con descuentos en puticlub. O sea, esto en este momento, pues entiendo que sería impensable y en y hace como 20 años estás, o, o más estas letras de, de estas canciones en ningún momento se planteó que atentasen contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incitasen al odio, a la violencia o a matar a, a nadie, sino simplemente eran canciones de grupos que no eran protesta no estos no son grupos protesta, entre comillas, entendidos como canciones reivindicativas sino otro tipo de, de reivindicaciones desde otra de, de perspectiva uh, musical, y a nadie se le planteó que esto fuera sancionable o que estas que estas canciones se debiesen prohibir por su contenido. y Otra de las cuestiones que también plantea la ley en cuanto a la libertad de expresión, que es el uso de símbolos o de banderas, no la represión en cuanto a este uso de símbolos y de banderas, que también se critica en este informe del Consejo, y que se viene que se viene implementando desde hace tiempo, porque he leído ya lo que en eh, cuando la sanitación parlamentaria y la discusión en el Congreso se habla de cómo en el Palacio de Deportes de Zaragoza había un un encuentro de baloncesto entonces en Juventud, parte de sus aficionados aparecen con esteladas, si o se han prohibidas las esteladas, o sea, en ese momento no se podía decir que es que incitaran al odio. Porque de momento no había defendidos, etcétera, etcétera. ya en ese momento se considera que la estelada incita al odio. Bueno... Es bastante premonitorio, ¿no? Que en ese momento con, puedan considerar que una estelada estelada en febrero-marzo del 2015 en una cancha de baloncesto en Zaragoza pueda incitar al odio. Entonces, ese eh, es como una especie de aquí no se permite ningún signo ni ninguna manifestación que nosotros no consideramos correctas y cuáles las que consideramos correctas pues las que nosotros utilizamos. Entonces, ya eso yo creo que es una Represión pura y dura de cualquier tipo de manifestación de libertad de expresión. Por mucho que las sanciones puedan ser unas sanciones pecuniarias y unas sanciones pues que sean de 600 euros, es que no sería sancionable. Es que estas manifestaciones a través de banderas o de camisetas o de signos externos no deberían ser sancionables porque qué necesitan al odio, al odio de quién? El odio es subjetivo, pues entonces todos podremos estar invitados al odio, incluso por, por no sé, por cualquier signo externo que lleve a alguien que no nos gusta, a lo mejor no nos gusta la bandera que llevan en los relojes y la llevan, no sé, ese eh, la generalidad la minuciosidad con según qué cosas que ellos consideran entendemos entiendo yo desde lo que es el poder político especialmente sensibles porque van contra sus intereses o contra los intereses que ellos representan y ahí no sólo la afección a la libertad de expresión, sino la afección a los derechos de reunión o manifestación aun cuando sea pacífica, la afección a la libertad de comunicación a través de las video de las de las video las nos graban, ¿no? Entonces no graban y utilizan esas imágenes y además de el fichero en el que entramos cuando nos identifican tienen esas imágenes. Entonces, por ejemplo, estas imágenes las han utilizado, aunque no sea un procedimiento administrativo, en la famosa fiesta de los confetis de turismo turismofobia de julio del año pasado, pues las imágenes consiguen identificar a personas y estas personas, como ya estaban fichadas porque eran personas conflictivas, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su constante participación en diferentes eh, manifestaciones, sistema etcétera, pues ya son susceptibles de seguro están ahí. Con independencia de que estén o no estén, allí va el testigo y le dicen ¿Usted reconoce a este verdad? Sí, claro. Era, ¿A qué era este? ¿A que sí que era este? ¿A que llevaba esto? Sí. Vale. Todos reconocidos, todos imputados por un delito de desórdenes públicos, que no sabemos cuál ha sido el desorden y de daños. No ha habido ningún daño, nadie ha venido a reclamar nada, no se ha personado ninguna entidad pública porque hubiese sufrido daños. El desorden público la afección a los turistas no ha existido, pero bueno, ahí está el atestado y el reconocimiento fue pues, sí, para eso se utilizan las videocámaras. Luego están los ficheros, los ficheros en los que entramos y que según la ley, Eh, son, se cancelan la información a los tres años. Yo le digo mucho que esto sea así, porque la cancelación es de oficio. Digo que, que esto sea así. Luego, la, el, el peligro que supone la utilización de ficheros es decir, tu nombre, vamos, al fichero, ah, lo detuvieron, pues seguro, es, el, es allá. Utilizar esa información con independencia de, de que esa detención fuera correcta o no fuera correcta, de lo que hubiera pasado con el procedimiento, porque evidentemente eso no se incorpora al fichero, solamente te incorporas tú como una persona que que ya es eh, sospechosa de eh, desórdenes públicos de atentar contra la seguridad ciudadana y que evidentemente pues justifica cualquier tipo de medida contra ti. Esta afición a los ficheros se vino poniendo entre comillas de moda con el hecho de tener a la gente reconocida por sus antecedentes no bastan los antecedentes penales sino que hay que tener este tipo de ficheros, se han utilizado los últimos los, los ficheros de delitos que, de personas condenadas por delitos contra la libertad eh, sexual para dar información en los trabajos, etcétera ya tenemos estos otros ficheros policiales que son francamente peligrosos teniendo en cuenta eh, el contenido de la ley porque los pueden utilizar evidentemente de para cualquier cosa eh, en cualquier momento y al marchilla además de los ficheros las cámaras en lugares públicos algo que regula una ley orgánica y que por lo tanto no se regula profusamente en esta ley pero que también es es eh, bastante celoso en cuanto a la libertad de una persona porque claro teniendo en cuenta la ley nos auto no autor no es el que haga algo con el dedo sino todos los que están alrededor alguien puede pasar por allí estar verlo la cámara estar en un piquero Y ser susceptible de ser eh, considerado oh, sancionable desde un punto de vista administrativo porque estaba en ese momento allí y porque según la ley, pues ha participado en esos órdenes públicos y ha puesto en riesgo lo que es la seguridad ciudadana y en base a esto pues le pondremos una multa por una sanción grave, porque resulta que una vez lo detuvimos y es reincidente y la multa será yo que sé, de 10.000 y mientras tanto ya recurrirá, ya te buscarás la vida porque la acta del policía tiene presunción de veracidad Pues yo sinceramente creo que es bastante grave que restringe de una forma absolutamente arbitraria, generalista, indeterminada, generando inseguridad los derechos fundamentales de las personas en cuanto al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la libre deambulación por por por cualquier lugar y que además nos estigmatiza de una forma brutal a través de esos ficheros que a ninguno de nosotros podrá cometer ningún desliz que ya estaremos en ese fichero y seremos susceptibles de la siguiente vez a sospechosos estás en un fichero eres sospechoso y bueno, nada más, ya le cedo la palabra a mi compañero Bueno, quisiera por estar, por supuesto, y sobre todo y gracias por tener la oportunidad de tratar de hacer una cuestión, es decir, que nos eh, el año rango de los como anterior de ciudadana, pero fundamentalmente ese el año 2015, pero también fundamentalmente pero también fundamentalmente con los últimos tiempos y con los últimos meses es decir se si hace necesario que decir en nuestro currículum vital es decir, podemos conocer la ley de ciudad ciudadana para salir a la calle para salir concretamente para saber concretamente decir qué es lo que nos espera decir si la vida cuenta que es la potestad es sancionadora o por lo menos la potestad vigilante del Estado cada vez es más acechante es decir cada vez desde, desde luego los derechos de los ciudadanos están en ese sentido más limitados. Y cuando hablamos de los derechos de los ciudadanos, estamos hablando básicamente de los derechos fundamentales. No solamente ahora que está más en boga este el derecho a la libertad de expresión, etcétera sino los derechos fundamentales también tan importantes como la libertad ideológica, el derecho al honor y a la intimidad, libertad de circulación, y libertad de expresión, pero también espe específicamente el derecho de reunión pacífica y de manifestación. Derechos fundamentales, este, truncales... Que, decir, a los cuales decir el estado es decir además además digo del código penal decir se reserva para sí es decir esa potestad es decir administrativa sancionadora. si se reserva para sí puesto que decir, ahora en el contexto en el que estamos año 2018 y teniendo en cuenta que desde el año desde febrero del año 1992 porque la ley de seguridad ciudadana es decir, esta ley que ahora se dice de protección de su red ciudadana, esta ley de 2015 es consecuencia o es eh, heredera de la anterior ni qué decir tiene, desde 1992 ni qué decir tiene que la ley del 2015 empeora, es decir, es más represiva, es decir, es más eh, y es eh, bueno, es decir, más cercenadora eh, de esos derechos eh, fundamentales. Quiero decir, quería decir con ello que desde el año 1992 tenemos experiencia, experiencia jurídica, la experiencia jurídica, es decir, que se nos que se ha venido a es ejecutando, es como el derecho administrativo sancionador, que puede decir, ser de aplicación, y todos lo podemos entender, es decir, afectos fiscales, afectos laborales, es decir, afectos eh, circulatorios, etcétera Pues bien, ese derecho administrativo sancionador, en donde los principios generales Eh, es decir, constitucionales, principios generales, informadores del derecho en cuanto al principio de contradicción, principios de prueba, etcétera, etcétera eh, de, de tutela y de eh, presencia y de inocencia también en, el, en la fase del derecho administrativo sancionador pues bien, el es de reitero, ese derecho administrativo sancionador en materia eh, de seguridad ciudadana por regla general por regla general, eh, es, decir, está, eh, bueno, es decir, está totalmente marginado Y está totalmente disciplinado. La prueba está ¿eh? la probabilidad que ahora dieéis años más tarde desde la año 1992 pues no nos encontramos con una gran jurisprudencia ni niten administrativa, especialmente ni tampoco de juzgados de juzgados locontenciosos y eh, unipersonales etcétera digo que no nos encontramos con una gran jurisprudencia administrativa que haya eh, conformado una legislasión ciudadana entre comillas, más democrática. Sí que hay es decir, criterios particulares y sí que hay jueces y sí que hay sentencias espeldas en donde es decir, pueden, se, puede, se puede tener una interpretación positiva, pero es decir, eso por relación a edad en este momento es decir sigue siendo, sigue siendo la excepción. La ley de Seguridad ciudadana ya entrando directamente en la ley de Seguridad ciudadana, es decir actual y una es opción que aunque aunque no venga al no hilo de nuestra realidad y de nuestro contexto, esta línea de seguridad ciudadana, que ahora voy a exponer cómo, es decir, tiene aspectos más represivos, más represores con respecto a la situación anterior, Fue también en aquel momento, y, es decir, y esto dicho entre paréntesis, una oportunidad desgraciadísima y totalmente decir, injusta y desde el punto de vista de la ética y de la moral que tuvo el gobierno, es, decir, es proceso, para las devoluciones en caliente. Es decir, de las devoluciones en caliente decir, de los inmigrantes de Oceica y Melilla, que en aquel momento y en aquel contexto sirvió es decir, para, de, de, de golpe, es decir, para reformar la ley de extranjería Y, decir aplicar eh, bueno las devoluciones en caliente que hasta ese momento había dificultades por el tratado que había con Marruecos es decir, simplemente se valga como recordatorio y como a través de una disposición final se aprovecha con una vergüenza porque podría haber reformado la ley de extranjería sin embargo no sin embargo decir, se introduce decir, de contrabando en la disposición final de la de, de la ley de seguridad ciudadana la posibilidad de aplicar devoluciones inmediatas en caliente decir, ante la presión que había en migratoria que había en la valla de ceutenmelita pero bien es decir entrando entrando en lo que sería ya el derecho administrativo sancionador específico es en concreto decir en materia de seguridad de materia de seguridad ciudadana las la sanciones, hay un catálogo amplísimo es decir, hay un catálogo amplísimo de sanciones que no les vamos aquí a exponer porque sería bastante de percurso eh, donde decidir las inflaciones es decir, se califican bueno, de una forma estereotipada y genérica inflaciones leves, graves y muy, grave, y muy graves y sin simplemente decir acertos ilustrativos es decir, les, voy a, es decir, eh, vamos, les voy a señalar que para que nos hagamos una idea que una inflación leve va de 100 euros a 600 euros una inflación grave que, eh, en materia de derecho de reunión, manifestación, libertad de expresión, etc., es lo más común es decir, en, la vida, en la práctica diaria. Una inflación grave va de 601 euro a euros 601 euro a 30.000 euros. Y una inflación ya muy grave iría de 30.000 eh, euros a 600.000 euros. Eh, las infraciones muy graves es decir básicamente es decir son aplicadas en, en materia de derechos fundamentales, etc para aquellos supuestos de convocatorias ilegales, manifestaciones, reuniones decir, con, con una gran eh, quiebra del orden público. pero en general en general, la aplicación de la, la aplicación sancionadora de, las, de la ley de ciudad ciudadana se dirige en un 90 a las infracciones graves es decir, la horquilla sancionadora de infracciones graves como decía, está entre 601 € que sería la pena mínima, la pena de multa mínima y hasta 300.000 € que sería la pena de multa la pena de multa máxima. Eh, esta alegación ciudadana introduce eh, un dato, vamos, introduce además, eh además eh, un mayor castigo que no por la antelüedad y es peligroso y, y hago esta observación reparando en ello que ustedes reparen a ello, que es eh, la responsabilidad civil, que es la reparación de daños y perjuicios y la responsabilidad civil que se podría derivar de es decir de este ejercicio, eh, bueno, ejercicio de los derechos fundamentales que hubieran sido sancionados por ejemplo, una convocatoria de huelga ilegal por ejemplo, una convocatoria de una, o sea una manifestación pacífica o no pacífica pero que si hubiera aquí personas dentro de la manifestación que pudieran esclavasarse que pusieran exceder, que pudieran excedere eh, bueno pues en, en enfrentamientos particulares o con policías o con establecimientos comerciales etcétera podría dar lugar eh, a que eh, los organizadores o los entre comillas cabecillas líderes etcétera pudieran ser responsables solidariamente solidariamente. De, eh, de el daño los daños y perjuicios o de las eh, indemciones que pudieran derivarse de esas actuaciones eh, diríamos es pues que se, que había, se hubieran encedo del objeto propio de la manifestación de aquel derecho fundamental esto es algo que no estaba y es creo recordar que hay algún precedente en una huelga en, en huelgas huelgas laborales piquetes de trabajadores es decir que se enfrentan Eh, como decir a la entrada de empresas etcétera y que si eh, ha habido una responsabilidad de los sindicatos que recordar ¿eh? en, en concreto pero ya digo es decir, que este es un, un dato que hasta ahora decir de una forma frecuente no se ha venido utilizando no se venido utilizando pero que si hay que tenerlo en cuenta puesto que eh, forma parte de este elenco recesivo y cuando digo forma parte de este elenco recesivo en tanto que al estado de la administración le interesa más la pena pecuniaria es decir la multa el dinero más que la eh, decir la, la sanción de la sanción de cartercel en este orden y en este particular al menos hasta ahora en este en este contexto se había hablado anteriormente decir bueno ya no reitero decir, la gravedad de la existencia de este registro central de infracciones de, de la ley de seguridad ciudadana que que decir tiene que estare es a la persona que está en el archivo una persona que está identificada pues es una persona es decir susceptible de mayor control por parte por parte de la de la policía. Eh, es decir, afectos echarle la resolución, bueno, primero es, decir, es necesario que se diga, es decir, como ustedes sabrán que es un es decir un hecho vamos, decir, elemental, decir, hay un procedimiento administrativo sancionador, este procedimiento administrativo sancionador, es decir, tiene que resolverse en el plazo máximo en el plazo máximo del año. En principio, es eh, decir, hay aquí una incoación del procedimiento sancionador, antes incoación en un trámite de alegaciones, 15 días para hacer alegaciones, eh, después habrá una resolución, eh, una propuesta de resolución, también hay que hacer alegaciones, y después eh, vendrá la resolución. Y esa resolución, que cu qué, qué, curioso, qué curioso, esa resolución se ataca y se, y se impugna en recurso de alzada ante el ministro del Interior. ¿eh? No se impugna, es decir, ante el... Eh, ante el delegado el delega, en el caso concreto de las comunidades autónomas perdón de las sí de las comunidades autónomas o de la, perdón de las provincias eh, de los delegados del gobierno es decir, las decisiones de los subdelegados del gobierno se eh, podrían impugnar ante el delegado del gobierno pues de castilla de la masa analogía pues no decir hay que impugnarlo ante el ministro interior el ministro interior es el que tiene la visa atractiva decir es el que tiene el poder resolutorio administrativo de eh, los recursos que eh, se lleven a cabo contra las resoluciones de eh, sancionadoras en materia de seguridad ciudadana. Después, lógicamente, las resoluciones del presidente ministro del Interior Eh, bueno pues son recurribles perfectamente, perfectamente en el plazo de los dos meses eh, ante el juzgado contencioso administrativo aquí sí eh, aquí sí que el órgano competente decir, en materia territorial es el, el juzgado contencioso administrativo de bueno, pues del territorio en este caso concreto es decir nosotros en el caso concreto de baleares pues sería el juzgado contencioso administrativo de las ciudades baleares que radica Radica en radica en Palma... ...es decir, las sanciones eh, que se pudieran poner... ...por parte de los delegados de gobierno... ...de menorca de vista, etcétera... ...pues igualmente serían recurribles también... ...en, el, en la jurisdicción con decisión administrativa... ...de Palma de, Palma de Maderca... ...bien, como antes decía... ...es decir, retratándome a la exposición... ...a, decir, al, a los discursos anteriores decía que si mucho una larga experiencia desde el año 1992. Y, lógicamente, también tenemos una, una larga experiencia práctica en cuanto a manifestaciones, eh, concentraciones que se han venido haciendo. Eh, vamos, y fundamentalmente, si, si lo estoy hablando, es exclusiva de nuestra comunidad autónoma, casos de estudiantes, de trabajadores, eh, todo el movimiento... Todo el movimiento estudiantil, enseñanza reciente, reciente de los últimos tres o cuatro años, etcétera, etcétera. Bien, quiero decir con ello que la experiencia, es decir, de una forma, de una forma directa y vulgar, es que es decir, por parte de la Administración es decir tiene un trámite totalmente arbitrario, decir, totalmente que las alegaciones que hagamos decir, en materia administrativa no valen para nada, es decir, dicho es decir, así directamente, no valen para nada porque también significativamente este tipo de tramitación, va a un órgano instructor el órgano instructor no es cualquier funcionario de la, de la, de la delegación de gobierno este es un funcionario muy determinado muy específico que no voy a decir el nombre para que no se nos acuche pero que eh, bueno es decir, ya sabemos concretamente decir cuál es la tramitación que va a tener es decir es una tramitación pues por supuesto expeditiva y denegatoria quiero decir con ello que eh, de, en una tramitación de estas características en vía administrativa estoy llamando ahora en vía administrativa la defensa o mejor dicho la autodefensa ¿cómo la tendríamos que plantear es decir en un proceso de estas en un procedimiento mejor dicho, de estas características tendría dos partes una es la parte de los eh, la cuestión, por la cuestión de forma es decir es una cuestión de la tramitación la nulidad de, de, del procedimiento por los vicios de forma decir, que se han, han podido desarrollar a lo largo del procedimiento, Le otra es decir, la cuestión de fondo por la, decir, los supuestos de negar los hechos de los cuales se nos acusa, de los cuales se atribuye aquí una infracción sancionadora. Es decir, prueba, es decir, por una parte, es decir, cuestión de forma y por otra parte, cuestión de fondo cuestión de fondo en este caso concreto aunque sabemos que no va vale, que por relación no vale para nada es decir yo no me he encontrado nunca decir con ningún procedimiento sancionador de estas características que la delegación y de gobierno me haya dado la razón no se sería dado la razón o sea en absoluto nunca al contrario entonces hay que tener este este eh, criterio de autodescensa para no, no revelar las cartas me explico eh, muchas veces y precisamente por la confianza por la confianza que tiene la Administración en sí misma desde el punto de vista de su soberbia sancionadora, pues decir, comete fallos decir, comete fallos y esos fallos nos valen para el procedimiento judicial. Con lo cual, las cuestiones de forma, por regla general, no conviene meternos demasiado en las cuestiones de forma de la tramitación administrativa en vía administrativa, eh, sino que eh, si nos lo reservaríamos para el procedimiento judicial. ¿eh? Eh, me explico es decir, en, la día, en la fase primera fase administrativa lo que tenemos que hacer si, siempre es negar los hechos yo aconsejo que es decir ante estos tipos supuestos cuando hay una, hay, un, hay una, un acuerdo hay un inicio de expediente sancionador es decir cualquiera que pasa por la calle la identifican y por lo que sea es decir, aparece es decir not identifican después es decir una bueno pues una a la autoridad o bueno pues una consideración con autoridad o reunión o manifestación etcétera lo primero que hay que hacer es negar los hechos, no estamos de acuerdo con eso, esto no es cierto, esto es mentira, pum pum y ya está sí eh, y si hay hubiera aquí algún testigo un señor del bar que ha visto los gritas, pues también conviene ir señalando es decir esos testigos que nosotros pudiéramos tener aun cuando si insisto nuevamente eso no valga para nada, pero ya de entrada está nos está colocando estamos colocando. ...un poco la perspectiva de defensa en vía eh, en judicial. Entonces, en esa primera fase, ante eso, tenemos que negar los hechos... ...que no es cierto y que, además, lo puede corroborar Fulamito Minglanito... ...y solicitamos la declaración en vía gubernativa de ese Fulamito Minglanito... ...para que vayan a declarar en día gubernativa... ...es decir, solicitamos una declaración testificar... ...que también, es decir, tampoco vale para mucho para nada... ...puesto que por regla general descalifican y rechazan esas eh, esos eh, testimonios... ...es decir, por regla general muchas veces decir, pasan de ello y no se admiten... Eh, ...porque van directamente ya a la resolución sancionadora... ...esto en esta primera fase administrativa, insisto... ...hay que negar los hechos que no son ciertos y tal... ...y después en la segunda fase, vamos a la segunda fase que ya sería la fase judicial, y ahí sí que, además de negar, de además de reiterar en, reiterarnos en la negativa de los hechos que no hemos dicho antes, aquí sí que, decir, como cuestión principal, o primera, mejor dicho, eh, formal, tenemos que eh, agarrarnos a los vicios de forma, que por regla general suelen ser bastantes. Vicios de forma derivados, fundament derivados fundamentalmente, primero, por la inmotivación decir de las resoluciones, Segundo, muchas veces porque los policías mmm, o se les pasa y no van a ratificar o cuando van a ratificar se lo ratifican de una forma estereotipada o en su atestado, que es, es un atestado muchas veces genérico y también indeterminado, y entonces es decir, podemos alegar también que es decir, esos atestados es decir, son insuficientes decir, y decir, no son adecuadamente motivados y, en consecuencia, tienen una proyección motivada sobre la sobre la resolución no, quiere decir tiene que y esto lo aconsejo también que en esa fase administrativa previa eh, en, en la que vuelvo a reiterar que no vale para mucho para nada las delegaciones que que, que hagamos es importante ver el expediente es importante pues subir un día a la tercera planta de delegación del gobierno y solicitar que, eh, que ver el expediente es decir ver concretamente qué es lo que hay y por una parte para saber es decir, qué es lo que hay es decir para saber la documental y los informes eh, negativos que pudiera haber y también para el ir, preparando respecto decir, al procedimiento judicial a la demanda a la demanda judicial y ya cuando vamos al juzgado en, ese, en esa segunda fase que reitero pues decir, hay que articularlo sobre esas, esas dos cuestiones una los vicios de forma Eh, que haya podido tener eh, prescripción eh, etcétera que haya podido tener esa resolución sancionadora y pues, eh, falta de tutela falta de tutela en vía administrativa etcétera eh, indefensión que haya podido causarse si hemos pedido pruebas y no se nos ha aceptado es, eh, en definitiva la vulneración de las garantías de defensa en fase administrativa sancionadora y en segundo lugar pues eh, reiterar eh, la negativa de los hechos eh, de los hechos de los cuales se les viene bueno, acusando eh, en este caso concreto es decir una acusación administrativa aunque no sea penal esto en definitiva en definitiva sería sería lo que hay es decir siempre necesita para acabar decía antes gloria eh, que en cuanto al valor probatorio que el artículo 52 de la ley de su ciudadana confiere de una forma hoóda y por supuesto decir, descontrolada ...a los agentes de la policía, es decir, el valor probatorio de los atestados de los agentes de la autoridad, etcétera, etcétera. Esto es así y, y por regla general, como antes bueno por regla general, como antes decía, es decir, que hay criterios mayoritarios de la jurisprudencia... ...en que de una forma totalmente estandarizada lo dan por bueno. ¿Hay hacía alguna sentencia? Es decir, siento no haberla traído, pero hay una sentencia de Gabriel Fidel ...en donde, en ese sentido, corrige, vamos a decir, y limita el artículo 52... ...y es decir, un magistrado de nuestra sala de los contencioso del TSJ con una sentencia de agua antigua, en donde decir, se nos dice por parte de este magistrado de, de Palma eh, que decir, se debe de regir las mismas normas de defensa que envía que en este caso concreto, es decir, en vía penal. Y no vale con que haya aquí un mero atestado de las agentes de la autoridad si es atestado, es decir, no ha sido capaz de ratificarlo y fundamentalmente ratificarlo en juicio. No vale, como es la práctica estandarizada, de que un buen día aparecen los policías en el, en el despacho administrativo y ratifican ese atestado. No, ese atestado, esa ratificación también tiene que prestarse Eh, decir, en comparecencia personal ante el juzgado para que tenga eh, para que tuvieras al final ese, ese valor esto en líneas generales es decir es todo cuanto puede decirse respecto decir aquí a la autodefensa a la autodefensa lo que es importante ella para acabar y de una forma resumida es que es decir, no dejéis si hay aquí notificaciones si hay aquí comunicaciones porque una no ciudad expediente sancionador pues ella come no les entenderse no no dejar pasar los plazos, sino que hacer alegaciones aunque sean genéricas, aunque sea diciendo que esa es entidad no existe o que los hechos pero ya de entrada que si se está, ¿eh? Luego entre comillas molestando a la administración, se está molestando al órgano instructor que por la sonorada es de está ya siempre está sueles estar bastante enfocado, ¿no? decir, bueno, pues estáis iniciando, se estaría iniciando el camino de la autodefensa hasta la, el procedimiento final que debería ser el juzgado de lo contencioso y sobre todo eh, también en la idea eh, necesaria de que desde una perspectiva progresista desde una perspectiva progresista y radical pues se pueda ir avanzando no solamente ante el, ante el TSJ ante los tribunales autonómicos sino también ante los tribunales eh, ante los tribunales supremoios del tribunal constitucional y por qué no ante el tribunal europeo de derechos humanos no cabe decir y esto ya acabo definitivamente en donde eh, por ejemplo, en materia penal como cuando es insuficiente cuando es insuficiente la ley de seguridad ciudadana, el Estado, decir el poder, recurre decir aquí al al Código penal y cómo en ese sentido, la ha habido recientes pronunciamientos del Código Penal, fundamentalmente en delitos en, en aspectos que tienen relación con la libertad de expresión vinculado fundamentalmente con el delito de injurias, es decir que se habría habría aplicado en el caso concreto decir a otegui mondragón es decir en el dirigente vasco decir de todos es conocido y en el caso en donde decir unas manifestaciones en el periódico estoy acusando decir a juan carlos primero decir el jefe de los torturadores en aquel supuesto de voluntari que hay que recordarlo, públicamente decir manifestó que era el jefe de los torturadores Y eh, lógicamente es decir, le cayó una pena así, por la Unión Nacional y esa pena es decir, fue bueno, ha sido es decir, totalmente anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde decir una, una manifestación de ese estilo, de ese tipo, la ha calificado dentro del artículo 10 de la Comisión Europea de derechos humanos y como esa misma libertad de expresión y ya de una forma más reciente y necesaria y hay que decirlo, la sentencia de 13 de marzo del 2008, en el caso concreto de los compañeros Esther Taulás y Robra Capellera de Girona en donde decir, en una, al final de una manifestación, es decir, colgaron la foto del rey, de los reyes de España boca abajo, etcétera, la prendieron fuego etcétera, etcétera, y por esto es decir aquí el juzgado central de lo penal les impuso una pena de 15 meses de prisión, pena de 15 meses de prisión que fue ratificada por el Tribunal Constitucional, a pesar de que hubo algún voto particular en contra, pero el, la reciente sentencia del 13 de marzo del 2018 del Tribunal Europeo de derechos Humanos ha dicho que esa expresión, es decir, esa manifestación, ese quemar la foto decir, de los reyes de España, es decir, boca abajo, de una forma pública, etcétera, forma parte, de se integra dentro de la libertad de expresión y dentro del marco del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos en definitiva, es decir, cómo es decir, incluso es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo decir, desde la normativa europea es decir, en este momento es decir, podemos encontrar es decir, un mayor marco de amparo mucho más que en el Tribunal Constitucional para la defensa de los derechos civiles y fundamentales Nada, gracias sí, Muchas gracias. Bé, ara començarem una mica de col·legi si teniu preguntes per fer um, Bé, moltes gràcies perquè ha estat molt clarificador de um, jo vol, jo volgui començar En <ríe> fareu una, un parell um, Primer seria interessant veure quanta vacances aquest senyor el funcionari de la eleció de govern per presentar no o que han de jubilar li queda molt per jubilar-se perquè clar, si tot ha passar per ell ja tenim el no aixecurat les policies poden aprendre a fer informes complementaris també és un perquè també aprenen ah veure que es podria completar amb un informe està la socia de atestado y lo completan y lo ratifican no, no, no. es posible y y pues eso no se deroga la puñetera ley de la de Morgaza, eh ya pero es decir estando el pp en minoría durante años y estando ahora no es decir dura no porque no les interesa derogarlo ¿no? a ninguno de los partidos de partidos políticos que no sean de, de izquierda en este momento. Yo creo que, que no les interesa derogarlo y puede interesarles por motivos electorales la derogación de algún artículo muy puntual y alguna cuestión puntual, pero de toda la ley. Yo pienso que, que que no. Y si y tenemos, por ejemplo, el compañero Jaume Ascens nos explicó el juicio de la Audiencia Nacional en relación con lo que era rodear el Parlamento en Cataluña y allí los acusadores, perdón, los acusadores de Arzema, que no fue a declarar allí, fue por videoconferencia, no fue ni siquiera al tribunal, declaró por una videoconferencia para parapetado en su en su maravilloso despacho contra aquella gente o sea es una evidencia de que hay a cierta parte que no le interesa la derogación de la ley en su conjunto desde luego y tampoco de la mayor parte de los articulados que de los artículos que continúan de alguna manera beneficiando su posición que más esto no Y ahora sí. con el tema catalán, más, ¿no?, de, de ir durando, de que se la irán teniendo. O sea, decir, la red social no es la administrativa, entre comillas, o la administrativa, así que es el problema que tiene que decir la administración en Estado, pues para es, aplicar aquí su control social y su control político. Y, y en este momento, en este momento, es la función de la función, pero eso es difícil entender que eh, con esa finalidad, eh, con esa proyección estratégica, se modifique sustancialmente eh, una ley de seguridad ciudadana de estas características. Sí que se puede solicitar desde lo que sí, eh, pero hasta una relación, hasta una relación, eh, me cuesta creerlo en este momento. En este momento. Yo recuerdo que... Uh, en el 2008 cuando empezó la crisis uh, empezaron a decir uh, generalmente que ahora habría que uh, tener cuidado porque uh, por la, el empobrecimiento uh, de la población y por, uh, por estos uh, por la, uh, por todos esos acontecimientos va uh, a ser mucho más uh, revueltas sociales y había que assegurar que esto no eh, derivase en eh, eh, revueltas o gestiones eh, de este tipo y yo veo toda esta ley en este marco también, ¿no? Que... Bé, qui s'anima? Espera, prenem, prenem nota de qui vulgui la mocha, després tu i qui si veig? Bé, com s'ha imaginat? Eh? Sí, heu parlat d'elements de, eh, de d'autodefensa de o estratègies d'autodefensa. Jo aniria una mica enrere i demanaria eh, estratègies de protecció. És a dir, autodefensa, per quan hi ha una, una possible eh, causa a obrir o que s'ha obert hi ha una causa, que s'ha començat en no és el procediment. Si vaig una mica enrere, i dic eh, com es poden protegir coses que, eh, que diguem que ha de ser que no ho resols res i que ens poden protegir de cara que no puguin ser utilitzades en contra nostre a l'hora dels convocatòries, a l'hora de participar en la convocatòria, eh, a l'hora de servir el mòbil i eh, les xarxes en una una altra Enteneu la pregunta? Fer fotos de policia <risa> no, ells ja en poden ser sí, però nosaltres no poden ser fotos perquè poden caure 30.000 euros no? uh -huh. i és, és tan fàcil mm. si, sí, sí, però algun conse consell que s'acudeixi si cal preparar l'inert i ara si el veig o que prontos hi ha pronto, no, alguna, alguna cosa que, que, que... sí, doncs sí, pues, ja un... va a una ...una cuestión elemental y de perugullo... ...es decir, el, en, en, en materia colectiva... ...en materia de más colectivas... ...es tener un cierto control, de verdad... ...lo digo así de claro sobre, lo organizado, ¿eh? sobre decir, lo organizado, fundamentalmente porque yo creo que podemos estar ante una fase expansiva de las, de, los, de las reclamaciones de indemnización, responsabilidad civil, daños y perjuicios, etcétera, etcétera. De acuerdo, y esto es peligroso, es porque es una fase hoy, hoy en este momento, bueno, pues es mucho más estético, es mucho más, entre comillas, eh, civilizado, etcétera, etcétera, pues sancionar con dinero que no meterte en la cárcel, ¿verdad?, porque meterte en la cárcel, pues tienes sus fotos, tienes aquí sus consecuencias que de sin embargo, de a una a una organización, a una entidad, a una asociación que le caiga una multa importante, los eh, euros, €, 200.000 euros, pues puede ser puede ser muy significativo. Yo os digo de cara a que de formas de prevenir, primero que haya una mínima organización, eh, esa mínima organización, es que sepa concretamente es decir antes antes ante actuaciones de la policía que puedan es decir qué identificaciones ha hecho la policía bueno pues a esas personas que les ha identificado la policía estar en contacto con ellas para que decir, cualquier comunicación cualquier notificación que reciban esas personas es decir, controlarlo organizarlo etcétera etcétera ahora desde un punto de vista preventivo de mmm, es importante la organización es miembro de la organización y que hubiera más personas concretas dentro de la organización que si esto lo tengan claro ¿no? ¿Sabes? y sobre todo también porque y sobre todo y, y sobre todo también porque veamos vamos y lo estamos viendo desde plazo dos nuestras años, años no estaba en nuestra perspectiva de allá pero ahora sí hay cada vez más provocadores ¿eh? y provocadores en uniforme de acuerdo ¿Eh? y lo estamos viendo lo hemos visto desde ayer en la plaza españa ¿eh? con las eh... Con el, con el reportaje de los presos de los presos de las fotografías que había etcétera. etcétera. Bueno, pues decir, cada vez estamos viendo más más provocadores en concentraciones, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y en este caso concreto, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso, eso es un poco de problema, ¿eh? y Ese foco de problema pues puede atraer el problema de la intervención de la policía. Etcétera, en, el, en el caso de este que de de acaba España, ¿tú recomendarías poner denuncia o no? Tomar, tomar adicción, eh, en y, yo entiendo sí. que sí, no. Porque aparte podría ser un delito de odio. Totalmente, ¿no es, no? totalmente. Eh. Y hay que ir haciendo... Mm... Bueno, yo no sé si el ayuntamiento es el objetivo de organizar. No, no sé si puesto, son, es una entidad no sé si ha puesto particular. una denuncia, pero mm, no, no sé. Pero vamos a decirlo. Lo que está claro es que eh, eso forma parte de, que, de un delito de Posiblemente estén en este momento en el auditorio en los autores de ese, de, de ese asunto. Y yo creo que si se debería hacer aquí se debería, se debería poner una aunque solamente pueda aunque solamente fuera, aunque solamente fuera para que, ¿no? No, no, también para que hacerlo para hacerlo saber a la fiscalía para que la fiscalía porque la fiscalía tiene y también según la la ley de Seguridad ciudadana tiene eh, la obligación de que la policía les comunique a la fiscalías que cada mes todas las actuaciones que en este tipo de materia es decir, se haya, se haya podido es decir, imponer y la policía coobjetivamente si la policía no lo hace si la policía no lo hace yo creo que por vía judicial no por vía no por vía administrativa sino por vía judicial yo creo que se debería de, de ejercer, digamos de poner una eh, interponer de una denuncia por los hecho que han sucedido en la plaza españa a partir de aquí bueno, pues, dicho en voz alta habría que ver también concretamente cuál es la evolución positivvista que tiene esta denuncia en cuanto a la identificación pero al menos al menos es decir, ante un hecho cultural, ante un hecho cívico, es decir, ante un hecho, es decir, además, es autorizado por la administración, pues que las autoridades eh, de policía, los agentes de la policía, eh, desarrollen las actuaciones necesarias para eh, la indagación y la investigación de, de esa autoría. Y ya después veríamos a ver, pero no puede quedar eso impune de la forma, de la indefinida, vamos. O sea, es una vergüenza, porque es que hoy lo hacen y mañana van a hacer más, etcétera, etcétera. ¿eh? Y sabemos completamente sí en el 18. Sí. Vale, las cinco de las puertas aquí y sí, no me sí. importa, no importa irme lejos, un persona amor Vale, eh voy a tomando notas, me han venido un un la cabeza como no empezarla. Eh lo he intentado ordenar un poco, si 40 tela más no, ¿no? Uh, vale, eh uh, Bueno, como, como pregunta de la FOND, tras la intervención, ah, voy a quedar sin todo por tendra de sobrevivencia. Con una pregunta de FOND y colectiva que no puede ser resuelta individualmente. Yo le iba a hacer una bajada que esta pregunta a Lucio Octubia y en Marimera Chabal, al caso, le pegó 30 tiros a un cardenal en Zaragoza. Y vos, Clínix, a... A vos, a... En tot això, en totes aquestes gèries si ve que veiem de que sent que hi ha una, una autolegitimació de l'Estat en totes les seves formes. No? Hi ha conflictes, conflictes socials, conflictes comunitaris, conflictes polítics, i l'Estat apareix amb funcionaris de diverses formes i s'autolegitima en la resolució del conflicte aplicant l'Estat. No? que es el monopoli que sol tenir, no? el monopoli de la força i l'administració del casco yo para no arriba a Estrasburgo me he, he venido a Mallorca uh, y, y hay una parte de mí que me dice que tengo que ocupar Maribel. Volría acabar con eso. Hay algunos raperos que dicen que Estrasburgo es fan entonces porque vamos a salir de donde está el conflicto para solucionarlo o que una mirada de afuera nos aporta un, un apoyo moral o ético. no, no sé. entonces eh, una, una de les preguntes que és més clau en aquest sentit per plantejar una justícia llibertària o una justícia popular és, si no existís el privilegi, no existiria el delicte? I en això pues, una vegada, pues, perquè s'obediència en els trens, eh, en, en el PIB, no? la TIP, la, la presa de transport públic, em va denunciar amb les vocals del govern i va al judici i tenia una carpeta que posava Borja Rosa, antisistema. Puc accedir a aquesta, a aquesta informació? Es posar un programa de radio sobre això? No ho sé. És, dir, és, és una informació pública? Sí. Eh, sí. Després, clar, si, si, si des de la de que el, el dret a autodeterminació és un dret col·lectiu i, per tant, com eh, a apàtrida, jo no puc declarar independent a Catalunya o a les Villes Balears, Eh, què fem davant d'estratègies com declarar el govern irrellevant, com declarem aquestes lleis irrellevants, com fem que aquestes lleis no ens afectin. Seria una mica una, una proposta d'autodefensa o de portar una miqueta més enllà. No? Llavors amb això la Núria Güell va arribar a la conclusió que s'havia de declarar a pàtria per voluntat pròpia, com a més pròpia i ho fa des d'Irlanda. No? El Estado que dijo: no, tu no puedes, no puedes, no pots deixar de ser espanyol si no és es que Espanya et castiga y et i et fa fora. I això connecta amb la pregunta que imagino que fisca i és del procés d'autodeterminació de i d'independència de Catalunya perquè és un dret col·lectiu. Llavors és una emancipació que hem de fer col·lectivament posant el cos. No es pot fer per via administrativa o per via legal. És una ruptura categorial de les relacions que estan certificades per l'Estat y el sistema capitalista. Y ahora, ya Jaume Sen será compañero tuyo. A mí me han dicho los analistas de Barcelona, que es un chivazo. La naturaleza militar del Estado, el derecho romano, es, es, es lo que ha generado toda esta contradicción. Si nos vamos a Cuba, la justicia eh, se toma la decisión de una manera diferente. Es, es una cuestión muy popular, ahora, también, ¿no? La autocrítica, con FEM, o... No sé, decir, en, en el plano más comunitario, yo creo que es, que es vos, el que es feo, la vuestra tasca es necesaria. Jaime, tú me has ayudado mucho a, a llegar hasta aquí, pero pienso que es un momento de ruptura y que está bueno está que obrís más el espacio también ¿no? de, de, de, de, de pensamiento. Porque aquel modelo es un modelo penal y se está exportando, y se está exportando a Cuba, y se está exportando a Colombia i s'està esforçant per gran la ideologia de la propietat privada, perquè és el que el codi penal està proposat. Sí, llavors, és un paradigma i estem en, en la situació de com canvien de paradigma. I el 2008, com tu deies, va haver una crisi, llavors marca una mica aquest punt d'infecció Eh, abans d'entrar en el d'esta faixina, que tenim 169.000 euros, 169 euros de pressupost per dinamita, però ningú s'està empleant, eh, eh, jo denunciaria al Govern Balear per l'estafa documental de 1973 i a la Casa Real per a l'apropiació i·lícita de bens comuns per la qüestió de Maribel. I finalment, és doncs, això que no li desitjo un estat a ningú. Pero bueno. <risa> lo de el fichero en la